Yo quiero en esta noche invitar a alguien muy especial para mí. Ella es la princesa de mi casa. Mi hija, Alira Rivera. Yo quiero invitarla a que ella venga junto a mí a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Decía el salmista David: las Misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y yo creo que no No hay cosa más grande que uno pueda ver como mamá y papá en el Señor que ver a sus hijos también s i r v i é n d o l e al Señor. Y si hoy estamos aquí, nos levantamos, nos levantamos por ellos también. Y declaramos, oh Dios, que la lluvia tuya de bendición y de avivamiento cae sobre nuestros hijos y nuestras generaciones. ¡Ah! きゅうびゅうびゅうび I うびゅうびゅうびゅうびゅうびゅうびゅうびゅうびゅうびゅうびゅうびゅうびゅう 「ローソンヒンリス」「カンターダム」 「レイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイ n イレイレイレイレイレイレイレイレイレ